de Eduardo Castex, eh, Ingeniero ahora, de Ingeniero Luigi. Vamos a echar unos minutos ahora con la Intendenta de Jacinto Arauz, eh, Gabriela Laburier. Eh, Gabriela, Pablo y Valentina te saludan de Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Y buen día a la audiencia también. Eh, Gabriela, a ver, contanos cuál es la situación epidemiológica y sanitaria de Jacinto Arauz por estas horas. Y nosotros en este momento, hasta hoy, eh, seguramente pueden llegar a ver algún hisupa, hisopado más durante la mañana, pero hasta hoy tenemos 70 activos, eh, se fueron dando de alta bastantes porque en el sistema de salud figuran 88, uh -huh. eh, pero activos hoy en Jacinto Arauza hay 70. Eh, están siendo positivos entre 4 y 5 nuevos por día, por suerte... Eh, están aislados, salvo alguno que otro que por ahí pueda ir surgiendo, pero esperemos que, que la situación esté controlada. Ah, está bien. Eh, eh, ¿Venían con un número más alto por día de casos? Eh, sí, nosotros tuvimos un pico hace unos 10 días atrás, de 17, y después una semanita de entre 12, 10. Pero bueno, ahora ya desde el sábado en adelante eh, estamos entre 4 y 5 por día, eh, sí era más o menos lo que esperábamos, y esperemos que siga bajando. Claro. Eh, ¿Y la gente hace caso o no eh, con las recomendaciones? <risa> eh, sí, es un tema. En este momento yo te diría que, que sí, que, pero bueno, hay también eh, mucho miedo uh -huh. eh, con la situación local, digamos. Es como que la gente eh, somos hijos del rigor y si no nos pasa nada... Eh, No, no nos hacemos cargo de la situación. Cuando las papas queman, ahí es donde nos asustamos y por ahí eh, comenzamos a, a tomar un poco más de conciencia. Ah. Uh -huh. ¿Se conoce eh, el foco de los contagios, de, de lo que pueda haber generado este crecimiento más abrupto? Eh, sí, en un principio surgió a raíz de, de un chico que vino a entrenar eh, de Bahía Blanca, eh, infectó parte del plantel eh, y a su vez cada uno lo fue diseminando en distintos grupos, pero el foco más grande que tuvimos el otro domingo que yo te decía de los 17 positivos es a raíz de una iglesia, eh, de una celebración religiosa, que Ajá, sí. son, si bien no eran muchos los que participaron de la celebración, sí son familias numerosas y ya te diría que, de los que participaron, todos dieron positivos y a su vez muchas famili muchos familiares uh -huh. eh, están aislados y están dando positivos también. Claro, ¿hay gran par eh, parte del pueblo aislado? Sí, yo te diría que, que debe haber en este momento unas 400 personas, 500 uh -huh. personas aisladas. ¿sí? Uh -huh. Tenemos cuatro personas internadas en Santa Rosa y dos en estado crítico, así que. Ah. Eh, no es para, para dejarlo pasar o para despreocuparse de la situación. Ah, claro. Cuando hablamos con eh, otras intendencias, eh, nos comentan que ha bajado el, el, la edad de los contagiados. ¿Esto sucede también en Arauz? Sí, sí, sí, totalmente. Ah. Ah. Eh, yo estaba evaluando más o menos, eh, no supera los 60 años, ah. eh, 55 60 años lo máximo, uh -huh. eh, realmente atacó a otro sector, nosotros en la primera ola que tuvimos eran más gente mayores, más tuvimos abuelos fallecidos, eh, pero en esta, en esta segunda ola lo que nos llama la atención es que inclusive hasta adolescentes de 14, 15 años eh, dieron positivos, o sea que, que no lo teníamos muy prevista esa, esa edad, ¿no? Claro, uh -huh. sí, por ahí antes eran asintomáticos y ahora aparecen con síntomas también. Exactamente, y parece mm. que hasta me da la sensación, no soy médica, pero mm. por lo que escucho como que es mucho más contagioso. Claro, uh -huh. sí, sí, esta segunda ola vino así, eh. y en todo el mundo sí. eh, se comporta así la pandemia. Sí, sí, totalmente. Quienes tienen más de 60 años están vacunados. Sí, sí, sí. acá la vacunación se ha hecho muy bien, como en toda la provincia, la verdad que el sistema de vacunación de la Pampa, hay que sacarse el sombrero, creo que se maneja muy bien, es rápida, eh, hoy ya están dando, entre esta semana están dando la segunda dosis a lo que es educación, eh, y hay un, un alto nivel en, en la franja de edad de adultos, ya te diría que salvo la persona que no quiso vacunarse, por una decisión propia, el resto está vacunado al 100%. Claro. Eh, Gabriela, recién mencionas a docentes que están siendo vacunados. Eh, ¿Cómo está el tema de la presencialidad de las clases? Porque hay bastante polémica a nivel nacional. Eh, incluso acá el gremio está pidiendo que cuando aparezcan foto, focos, como tienen algunas localidades, se suspendan momentáneamente. Mira, yo, yo creo que el sistema educativo no es el problema porque dentro de las escuelas y de los colegios secundarios los protocolos se cumplen y de eso puedo dar fe. Uh -huh. eh, yo creo que los que puedan llegar a, a, a infectarse, en este caso, a enfermarse, es del producto de las actividades extraescolares. Uh -huh. eh, en, nosotros ahora tenemos un par de burbujas aisladas, que la, el problema más grande es que aíslan también a parte de los profesores y eso limita al resto de las burbujas. Pero, pero me parece que no sé si es conveniente eh, cortar la, la presencialidad porque aparte ya sabemos lo que pasó el año pasado con, con el sistema educativo y los chicos, ¿no? Claro. Sí, además se destaca que no es que asisten todos los días los chicos. ¿eh? No, no, este, yo por eso te digo, puertas adentro, lo que es educación, me parece que está controlado. Me parece que a lo que hay que atacar un poco más tal vez es puertas afuera, que mm. es lo que está intentando... Me parece el gobierno provincial eh, en, en las últimas medidas de ver cómo bajamos la circulación eh, fuera del horario escolar, digamos. Eh, eh, Gabriela, y el tema de la relación tan cercana que tienen con Bahía Blanca, un centro bueno, más poblado, por supuesto, que, que Arauz, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vienen manejando eso? Y eso, al haber libre circulación, es un poco más complicado. Eh, mm. Nosotros tenemos el puesto caminero acá, que trabaja constantemente. Es más, hoy justamente tuvimos un caso a la mañana, hay un, un proveedor de Bahía Blanca que vienen a buscar eh, productos lácteos a, a la cooperativa acá y nos avisaron de que el muchacho que venía a buscarlos estaba positivo y que se había peleado y que venía igual. Y mm. bueno, estamos con todo el operativo esperando a a que ingrese. Eh, si bien nosotros no podemos decir no te dejamos entrar eh, porque nos dijeron que sos positivo, sí se armó un protocolo con Salud, Salud lo hizo Paría eh, y en el caso de que dé positivo eh, tendría que retirarse de la provincia. Uh -huh. eh, pero no es fácil porque Bahía Blanca realmente está muy complicado y vos no podés hacer test constantemente a cada una de las personas que ingresan a la provincia. Claro, uh -huh. sí, sí, hay mucha circulación. Y el sistema, de salud, ¿y el sistema de salud ahí en, en Arauz, ¿cómo está? El sistema de salud funciona muy bien, la verdad que hay, hay un grupo de profesionales eh, eh, que han trabajado mucho y muy bien, lógicamente están cansados, porque todo este, este tema de, de, de la multiplicación de casos también pasa porque muchas veces no se dice la verdad. Eh, por no comprometer a la persona dicen, no, a mí no me nombres, pero esa persona a su vez sigue trabajando, sigue circulando y puede ser un asintomático o puede ser eh, tener síntomas y no decirlos y seguir propagando el virus. Mm. Así que eso es básicamente lo que más cansado tiene el sistema de salud. Eh, pero bueno, creo que trabajan, la verdad que muy bien y, y, y a cualquier hora. Eh, vos lo ves andar la ambulancia haciendo los hisopados 10, 11 de la noche, 7 de la mañana. Eh, realmente están haciendo muy buen trabajo. ¿Hay posibilidades de aumentar las restricciones en vistas a cómo se va manejando este aumento de casos? Nosotros acá lo que hemos conversado con, con la Junta de emergencia siempre tratamos de eh, llevarnos por lo que va manejando el gobierno provincial y consensuar la situación. No, no somos partidarios de prohibir, eh, lo que podemos hacer sí es sugerirle a la gente eh, que trate de, de acatar la, eh, las órdenes y de uh -huh. que se cuiden y de que circulen lo menos posible, que usen el cubreboca que mantengan la distancia, lo que venimos repitiendo hace más de un año. Uh -huh. Bien. Bien, Gabriela, eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, eh, si no, gracias. No, no, no. Uh -huh. no, al contrario, a ustedes. Bueno, que tengas buen Hasta día luego. entonces. Hasta Igualmente. ¿no? Eh, Gabriela Laburie, eh, la intendenta de Jacinto Arauz, eh, contándonos cuál es el panorama.